Entre las tantas definiciones que circulan sobre la pregunta como respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre? Ustedes saben que una de las definiciones posibles que tuvo mucha circulación y que todavía hoy tiene es el hombre es un animal social por el hecho justamente de que vive en sociedad. Y la realidad es que todos nosotros vivimos en sociedad. Algunas sociedades serán más pequeñas, más chicas... Otras son grandes conglomerados de personas que vivimos juntos, vivimos en sociedades más grandes. Creo que la que nos toca es esa, vivimos en un gran conglomerado de personas que vamos y venimos, que usamos los mismos medios de transporte, que a la mañana si salimos 15 minutos tarde para llegar a Buenos Aires nos atascamos mucho antes de llegar a la General Paz o cuando nos tomamos el tren San Martín ...recordamos que vivimos con mucha otra gente a mi alrededor. Vivimos en un gran conglomerado de personas. Trabajamos en equipos de trabajo. Competimos con otros que trabajan en equipo en nuestro trabajo. Consumimos. Nos desarrollamos en sociedad. Negociamos. E incluso descansamos en sociedad. A aquellas esas personas que cuando llega el momento de las vacaciones Quieren ir a lugares apartados y solitarios Para estar solos Cuando llegan a esos lugares se dan cuenta que están en lugares que son apartados Pero no solitarios Porque hay muchas otras personas que buscando lo mismo Se encontraron en esos lugares apartados Pero ya no más solitarios Vivimos en sociedad Pero para que nuestra convivencia sea así En sociedad y pueda resultar, y que no tengamos disputas y problemas más de las absolutamente necesarias, tenemos que tener reglas de juego, reglas que sean más o menos claras para saber cómo movernos. Estas reglas de juego regulan nuestros comportamientos, nuestras conductas. Sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué es necesario hacer en determinadas situaciones y qué no tenemos que hacer. Estas normas o reglas de juego regulan nuestros comportamientos y conductas, pero lo que no pueden regular jamás es, y no pueden entrar jamás, es en nuestra conciencia, es en nuestra interioridad, incluso en lo profundo de nuestros pensamientos. Hay normas que nos pueden penar por desarrollar determinado tipo de actividades, pero no nos pueden obligar, o esa misma ley, o esa misma norma, no nos cambia el modo de pensar o como vemos. Les pongo un caso muy concreto, extremo. Yo puedo estar en prisión por cometer un homicidio, pero si bien cumplo en prisión la pena por eso, no quiere decir que piense necesariamente que eso está mal. Las normas no pueden entrar en lo profundo de mi modo de sentir, en lo profundo de mi modo de pensar, Porque es en el ámbito de mi libertad interior, de mi conciencia, que Dios tanto respeta. Por eso nadie en el mundo puede jamás decirnos qué pensar, qué sentir, qué hacer. Nadie en el mundo jamás, salvo uno, Jesucristo. Hoy en el Evangelio Jesús nos dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado y luego vuelve a repetir lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros ¿puede obligarnos a amar? ¿puede él mandarnos a amar? ¿puedo tener yo acaso el deber de amar? ¿No es que un mandamiento no puede entrar en lo profundo de mi corazón? ¿Es esto posible? ¿Tiene sentido? En general, cuando se hablan de, de imponer un deber o una obligación a alguien, hay dos modos de imponer una obligación a alguna persona. Uno es desde afuera. Desde afuera. Cuando la norma viene desde afuera, en general es por el temor al castigo o por. el entusiasmo que genera un premio. Si haces esto, te va a pasar esto otro. Te digo que estudies, no sé si han escuchado alguna vez esa expresión, si no, y viene la amenaza, el temor al castigo. O si sacás las materias, por ejemplo, te prometo que el premio. Y esa dinámica de los niños, todos nosotros la tenemos de distintos modos. Temor al castigo. ...deseo de recibir un premio. Y si eso, si bien al principio te moviliza... ...después a largo plazo vamos perdiendo como la fuerza inicial... ...porque nos vamos desgastando. Si nos movemos por temor y por premios... ...nos vamos desgastando al llevar adelante determinada obligación. Porque ya ni el temor nos asusta tanto... ...ni el premio nos va entusiasmando tanto... Hay otro modo también de imponer una obligación a alguien. Pero no es ya de afuera hacia adentro, sino al revés. Cuando viene de adentro hacia afuera. Y eso es por convicción. Es un segundo modo y es totalmente distinto. Por ahí, al principio, tarda más en echar raíces. Pero una vez que echó raíz, crece, crece. Y cada acto que yo voy haciendo no hace más que, en lugar de desgastarme... afirmar el deseo de que tengo de querer llevarlo a la práctica. Hace un tiempo conocí a un joven en Fragua, no acá en un lugar bastante lejano, que me decía un caso bastante particular. Estaba estudiando una carrera corta de tres años y ya era como el quinto o sexto año que la venía, venía con la misma carrera y no tenía motivación que lo saque adelante. Los padres intentaron todo desde premios y castigos diversos, pero nada, no había forma. En un momento pasaron los años y en la universidad conoció a una chica que le cambió el modo de ver las cosas. La conocía en Fragua y siguieron creciendo en la fe y en un momento la chica ya terminaba la carrera y él deseaba dar un paso más y poder casarse. Bien, lo que no hicieron sus padres, lo hizo esta chica en dos meses. Creo reventar, como dicen las... Buah. Es así. Entonces vuelvo a preguntar, ¿puede Jesús obligarnos a amar? Jesús sí puede obligarnos a amar, porque Él nos amó primero. Hasta dar la vida por cada uno de nosotros. Nos puede pedir amor porque Él nos dio amor. Dice el Evangelio, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y ustedes son mis amigos. No son ustedes los que me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Él nos puede pedir amor porque nos dio y nos da amor entregando su vida por nosotros. Y además, porque ya nos hizo capaces de amar. Ya en nosotros tenemos la capacidad de amar como Él mismo nos amó. Porque su mandato, el mandato de Jesús, es desde adentro hacia afuera. Y con el tiempo, si yo lo voy alimentando y lo pongo en práctica y me convenzo verdaderamente de esto, va a ir creciendo y se va arraigando en mí. El Salmo 119, cuando habla de la ley de Dios... ...dice así, en la experiencia del salmista, que puede ser nuestra. Es un elogio la ley de Dios, pero una ley vivida acá. Me deleitaré en tus mandamientos, que yo amo tanto. Elevaré mis manos hacia tus mandamientos y meditaré en tus preceptos. Conservo tu palabra en mi corazón. He decidido cumplir tus palabras... Y el profeta Jeremías también, el Antiguo Testamento, dice Llegarán los días en que estableceré una alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, escrita sobre piedras. Pondré mi ley dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos irán mi pueblo. Y esos días de esta nueva alianza ya han llegado. Jesús en su resurrección nos dio una nueva paz, porque nos dio su paz, no la del mundo. Jesús en su resurrección nos dio una nueva alegría, no la del mundo, nos dio la suya. Jesús en su resurrección hoy también nos nos quiere dar un nuevo modo de amar, no como el mundo, sino un amor que proviene de Él. Y San Pablo lo confirma en la Carta a los Romanos, diciendo así, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces sí, Jesús nos puede mandar a amar porque nos ha dado la capacidad de amar de un modo nuevo por el Espíritu Santo, de adentro hacia afuera. Tenemos que dejarnos transformar. ¿Cómo hacer entonces para vivir este mandamiento? Tres modos muy sencillos. El primer modo, dicen que una hermana de Santo Tomás de Aquino, ustedes saben que Santo Tomás de Aquino, un santo de la iglesia, un gran teólogo y filósofo, Dominico, una hermana le manda a decir, le escribe y le pregunta lo siguiente, ¿cómo tengo que hacer para salvarme? En una carta. Y él le respondió de este modo, queriendo. Basta. ¿Cómo tengo que hacer para salvarme? Queriendo. Uno espera que dice, bueno, escribió tanto en su vida, hubiese hecho un poco más largo. Es decir, el amor de Dios ya ha sido derramado en nosotros. Desde la resurrección de Jesús, Él ya nos dio esta capacidad de amar. Hay que querer vivirla. Hay que querer amar. Y no es solamente un voluntarismo. Yo me propongo en el día de hoy ser feliz y hacer... No es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de querer que Dios obre en nosotros. porque ya tenemos la capacidad de hacerlo así. Hay que animarse y no boicotear a la gracia de Dios que está dentro de nosotros y que quiere emerger con poder. El segundo modo para cumplir este mandamiento es, además de querer, correrse del centro. No se trata de amar ya con nuestro amor, no soy yo quien amo con mi amor, porque nuestro amor es pobre, es limitado. Buscamos revancha, reconocimiento, lo conocemos, sabemos cómo somos. Se trata de amar con su amor, que es otra cosa distinta. Por lo tanto, no es solamente una decisión, sino también es confiar. Jesús quiere darle cuerpo, entidad, expresión a su amor a través de nosotros. Santa Teresa de Jesús decía lo siguiente... Dios no tiene cuerpo en la tierra, sino el tuyo, no tiene manos, sino las tuyas, no tiene pies, sino los tuyos, tuyos son los ojos con los que la compasión de Dios mira al mundo, tuyos son los pies con los que Él camina para ir haciendo el bien, tuyas son las manos con las que ahora tiene que bendecirnos. Y por último, recordando siempre, en todo momento, cuánto nos ha amado el Señor Jesús. Porque cuando uno tiene la experiencia de que nos han amado sin medida, somos recién ahí capaces de amar a los demás sin medida. Y antes que me olvide, alguno me puede preguntar, ¿y el Espíritu Santo?, ¿Dónde queda? ¿No es él el que transforma el corazón? Sí. Por eso lo vamos a ver en Pentecostés. ¿Qué? Oh, yeah.